Saludamos a Rosana Gugliar, a la secretaria general de Utelpa, el gremio docente mayoritario que está en este momento por participar del Congreso de c e t e r a Buen día, Rosana, ¿cómo te va? Hola. Sí, te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenos días, porque tengo como mucha interferencia acá, por eso estoy preguntando si me e s c u c h a n Hola. Rosana,、eh, contanos que, cuál es la expectativa por el Congreso de Utelpa, de c e t e r a Está a minutos de comenzar el Congreso Extraordinario e x t r a o r d i n a r i o de Cetera y aquí junto con las demás provincias vamos a debatir y a discutir、eh, la continuidad del plan de lucha que no empezó este 24 con ese paro nacional, sino que empezó mucho tiempo antes, desde el comienzo del gobierno de Miley, con、eh, la situación tal cual la venimos discutiendo y conociendo respecto de La, el t r e m e n d o de s financiamiento a la educación pública en todo el país. ¿Imaginás que se pueda resolver un paro en el inicio del, de las clases? Sería para el caso de la Pampa, por lo menos el 5 de marzo, este miércoles. Es un tema que vamos a debatir、eh, hoy en el Congreso. Nosotros Ayer tuvimos Congreso Extraordinario de UTELPA y por mayoría eh, votamos eh, en venir a este Congreso Extraordinario. Y discutir junto con todas las jurisdicciones del país las acciones a seguir. Bien, ¿y, y se puede saber, eh, UTELPA, eh, cómo ve la posibilidad de, de un paro ese día o, o no lo tienen definido? Supongo que sí, que UTELPA tomó una、eh, decisión. Pre ¿Qué preferirían, parar o no? No es, la, no es la definición de UTELPA, sino que es la definición de todas las jurisdicciones que conforman los sindicatos de base de fetera. Así que tenemos que esperar cómo se desarrolla ese Congreso Extraordinario para después ver la, qué, qué se vota y qué se d e f i n e aquí. Y lo que se vote por mayoría o por unanimidad es lo que la UTERPA va a acatar, como siempre lo ha hecho. Y máxime si estamos participando de ese Congreso Extraordinario. Bien, la propuesta, bueno, ha sido rechazada, por supuesto, la propuesta que hizo el Gobierno Nacional.、Eh, y la consulta es: ¿hay una expectativa de que ese diálogo pueda. Este, seguir dándose con el gobierno nacional o ni siquiera tiene sentido? La, el rechazo es porque la oferta unilateral del gobierno de elevar de 420.000 a 500.000 el piso inicial garantido es totalmente insuficiente, pero se negó el gobierno nacional a discutir Fondo Nacional de Incentivo Docente, financiamiento educativo y toda la coparticipación Que le debe a las provincias、eh, dinero que le corresponden para educación, y bueno, este, por eso los sindicatos me, unánimemente han rechazado.、Eh, Rosana, no hay una fecha establecida para seguir discutiendo. Rosana, hay,、eh, indudablemente hay medios nacionales afines al gobierno que ya sería. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!、Ah. Sí, no, no te escucho, hola! ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí. Que digo que hay medios nacionales afines al gobierno que ya hace días vengo escuchando、eh, su oposición y buscando argumentaciones, digamos, este, muy de entrecasa, pero efectivas, como、eh, que los padres, que los chicos, que cómo dejarlos, que bla, bla, que esto, que lo otro, oponiéndose al paro sin por ahí decirlo abiertamente.、Eh, ¿Ustedes qué, qué respuesta tienen a eso? Cuando un sindicato, o en este caso una confederación, establece un plan de lucha,、eh, los, los argumentos del plan de lucha, hablamos de c e t e r a y hablamos de utelpa, tiene que ver siempre por las mejores condiciones para enseñar y para aprender, defendiendo la escuela pública, defendiendo el salario docente y el trabajo docente, por supuesto, pero cuando la c e t e r a le e x i g e al gobierno nacional, Cumpla y que se discuta en las cámaras una nueva ley de financiamiento educativo, no solamente es para salarios docentes, también es para construcción de escuelas, para creación de cargos, para infraestructura, para alimentos y tiene que ver con defender una escuela pública de calidad. Bien. Rosana, gracias por el contacto. Bueno, veremos con el correr de las horas cuál es la definición que, que se toma en el Congreso de c e t e r a Gracias. Si quieres agregar algo es... más, te escuchamos. No, no, muchas gracias a ustedes y bueno,、eh, cuando se termine de sesionar el Congreso Extraordinario,、eh, conocerá cuál va a ser el resultado del debate y de la discusión federal, porque estamos acá representantes congresales y congresalas de todos los sindicatos de base de Cetera en la Argentina, desde el norte hasta el sur, y va a ser un rico debate federal y con definiciones que después、eh, todas las provincias vamos a, a llevar adelante. Gracias de vuelta. Adiós, hasta luego. Rosana Gugliara es la secretaria general del gremio docente. Utelpa está a punto de ingresar en el congreso de Cetera, que es la confederación de, de gremios de todas las provincias. No quiso soltar prenda respecto de cuál es la posición de Utelpa. Por supuesto que Utelpa acatará lo que resuelva Zetera, lo que no se sabe es si Utelpa motorizará una medida de fuerza en ese congreso o no.、Eh, se va a resolver hoy y se sabrá si el próximo miércoles 5 de marzo comienzan las clases en La Pampa o no.